Meccan etapa 38. Fue la promesa de lealtad al segundo, al que asistieron 73 hombres y dos mujeres, por lo que prometieron lealtad a su victoria si emigró a ellos.